Hoy hablaremos sobre la fe, las creencias, la religión y cómo esas cosas crean una edificación para llevarnos hacia un crecimiento o un estancamiento en el desarrollo espiritual de la humanidad. Para cualquier clase de desarrollo espiritual debe haber fe, es decir, creer en Dios y en cosas que no se ven, tener la esperanza de un mejor mañana y desear la vida eterna. Esa es la verdadera base del crecimiento espiritual. Sin eso, un sistema de creencia es simplemente una filosofía. El ateísmo es un sistema de creencias sin fe y sin Dios, y ningún beneficio real se puede obtener por ese sistema de creencia, ni tampoco puede producir un mapa para la vida después de la vida, el cual es vital para la supervivencia eterna. Hay demasiadas personas en nuestro mundo que creen en nada y se dirigen hacia el camino del olvido y la muerte espiritual. Lo que esos individuos esperan es que una vez que el cuerpo físico expira, la vida, la personalidad y la identidad del individuo termina y ya no mantiene una presencia o conciencia en el tiempo y espacio. Eso es muy lamentable porque ellos mismos han dispuesto que no hay vida después de la vida y entonces ese individuo, al no tener un mapa para después de esta vida, puede encontrarse perdido y en la oscuridad, un problema que es sistémico en Urantia. La religión, por otro lado, es una práctica de rituales o enseñanzas doctrinales por un grupo que marca los márgenes y límites del desarrollo de la fe de acuerdo a las doctrinas religiosas del grupo. Requieren que sus devotos acepten sin cuestionar los principios de sus c r e y o s y que practiquen y se adhieran a los dogmas religiosos e n s e ñ a d a s por el grupo. Ese tipo de sistema de creencia puede ser beneficioso para el desarrollo espiritual y puede proporcionar una base en los conceptos superiores de Dios mientras el individuo progresa y produce buen fruto en sus experiencias de la vida, sus relaciones con otros, su devoción a Dios y al servicio. Esta es una evidencia de crecimiento espiritual. Sin embargo, Como la religión es exclusiva y marca límites por medio de sus dogmas cristalizadas, el devoto puede ser limitado en su concepto de Dios y puede que no llegue a realizar totalmente su verdadero potencial espiritual en su vida terrenal. Uno de los peligros de la exclusividad religiosa es que puede intentar imponer sus ideas en otras doctrinas y tratar de controlar instituciones gubernamentales y sociales para promover su agenda exclusiva sobre otras creencias. Eso es el principio de una tiranía y una espiral dentro de la oscuridad, como fue visto en Urantia en el periodo medieval, y eso todavía persiste el día de hoy en muchos países y culturas. Con cada nueva generación, las lecciones del pasado empiezan a desaparecer de la conciencia colectiva y el peligro de que esos errores se repitan persiste. Una de las muchas metas del tiempo de corrección es prevenir ese regreso a la oscuridad y empujar hacia adelante a la humanidad por medio de revelar mayores conceptos de la deidad que es inclusiva y que une, en vez de dividir a todas las personas. Para que nuestro mundo pueda volverse sostenible y mantenga un movimiento hacia la luz y la vida, las religiones del mundo deben volverse más tolerantes y abrir ese circuito cerrado de exclusividad. Los grupos interreligiosos están guiando el camino hacia esa creencia inclusiva. Cuando todas las religiones enseñen que el Espíritu del Creador vive en cada hombre, mujer y niño, entonces las doctrinas de exclusividad cambiarán a la paternidad de Dios y a la hermandad del hombre. Eso, amigos míos, es la era de luz y vida. Esto fue Planetaurantia. Los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales. Búscanos en Facebook, Twitter, Tumblr, Instagram y YouTube como Planetaurantia. Escucha más de nuestros podcasts en iTunes y en iBox.、E